Con Hernán Brienza, Nora a n c h a r t y Santiago Varela. Debo reconocer que soy feliz. ¡Ay, Dios! Con estos días así frescolar y fresquitos.、Ah, ¿sí? Porque les doy la imagen de la tarde: computadora, sentado frente a un ventanal, queda una plaza, frío, la gente abrigada caminando rápido. Mi gato observando exactamente lo que escribo para ver si escribo bien o mal, porque e Lenzo supervisa siempre todo lo que escribo. Como Soriano. Sí, pero yo peor. Pero él escribía bien. Largas horas de trabajo, largas horas de trabajo. Y después tengo que venir acá a la feria del libro a encontrarme con libros. A encontrarme con stand donde vos decís, me compraría 25 de estos libros, pero no me da el presupuesto. Y además no me da、eh, los brazos para cargarlos. Porque hay algo que es cierto. Uno siempre piensa que el, el saber no ocupa lugar, pero rompe las bolas el saber. No, no, no ocupa lugar, ocupa, lugar. ocupa, lugar, ocupa est、eh, estantes.、Mm, tengo una relación bastante, bastante extraña entre el Enzo y mis libros, porque el Enzo suele arañar todos los libros, sobre todo los libros más caros. Yo, por ejemplo, compro, el otro día compré la historia de Fidel,、eh, de Vicente López, de la historia argentina. Nueve tomos, encuadernados en la época en que gobernaba el emperador de la, mona, de la dinastía china, no sé cuánto. Estaba contentísimo, el atorrante se dedicó a arañar todo el lomo del libro, lo tuve casi lo mato. Recién, recién sacadito s de la librería estaban, ¿eh? una, una edición antiquísima, y el gato que hace el atorrante se pone a rascar el lomo para arañar. Para celos, celos se llama. mi gusto chávez me arañó un cuadro una vez pese a todo eso quiero decirle s no aranchar Varela que soy feliz <risas> me parece bárbaro me parece laburando feliz. soy feliz como le va bien además de todo feliz. eso feliz. fenómeno y a usted ven, santiago con la computadora la ventana ¿eh? un matecito si、sí, por supuesto、ah, sí. bueno, porque eso... matecito al lado y... ahí está, ahí está, ahí está. yo café Estoy v i b o con café. Como ustedes saben, estoy escribiendo un libro, Y el, el, mi quinto libro, y es, es complicado porque uno entra en una especie de espiral del silencio. Es una espiral del silencio en el cual no habla, solamente escribe, gasta todas las palabras que tiene, pero al mismo tiempo pasan otras cosas. Por ejemplo, no comes demasiado, no te bañas mucho, no salís nunca de tu casa.、Ah, bueno. Araceli Bellota, que está acá con nosotros, asiente con la cabeza porque sabe lo que es escribir un libro. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. Bueno, s a que a g o Varela ¿cómo? también sabe, todo, todo, pero todo, se baña.、Sí. Yo me baño. ¿Y, como. y cómo? ¿Y cómo le digo? No, yo digo que ese es solamente en ese proceso, nada más. Bueno, bienvenidos a Argentina Tiene Historia. Eh, tenemos eh, mucho para hablar hoy porque、eh, tenemos una invitada especial a la cual aprecio mucho y quiero personalmente, a pesar de todo lo que ella significa, a pesar de todo lo que ella es, yo la quiero. La tenemos Adriana Zanca, que va a trabajar esa medio minuto ahora diciéndonos: Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Brianza? ¿Cómo les va? Yo le quiero explicar una cosa. Yo me rijo por el convenio colectivo de Twitter. No hablo, no pronuncio frases más allá de los 140 caracteres, ¿me entiendes? Pero、por、es culpa、eso. nuestra, con <risa> espacios incluidos. a r o Vos deberías estar acá, Zanca, también. <risa> día, Cada noche día, día, acá. u、oh, nos a n c h e n o vamos todos para allá. Sí,、es、culpa por favor. nuestra, Zanca. Extraño, Zanca. Pero yo también. m á n d e m e una foto, algo. No, Mira,、no、y que... encima, ¿sabes qué? Hoy nos dejaron bonobón. Sí.、Uh, nos dejaron chocolate y vos no qué estás. Rico.、Canta. Menos mal, ¿eh? menos mal. Así me alejo <risas> un poco del chocolate. Bueno, si les parece, les contamos ya a los amigos que si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 4 999 8700 o a nuestra línea nacional 0810 2220 870. Nos pueden escribir a Argentina Tiene Historia, r a d i o n a c i o n a l punto gov punto ar. También en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y también pueden entrar al blog argentinatinehistoria e punto blogspot punto com. Hernán Bienza, Nora Anchard y Santiago Varela te aseguran. Argentina tiene historia. Ahora, Celí, vos sabés que nosotros tenemos una costumbrecita acá, que es que hacemos un editorial medio cortongo, este, antes de entrar de lleno. Así que los voy a invitar a todos a que compartan este, este material de hoy, que tiene que ver. Con、eh, aquellos libros, el otro día hablábamos de los libros que me encontraron, ¿no? Libros que salieron a mi encuentro, que me atravesaron, que me marcaron la vida. Ahora voy a hablar de libros que busqué. Pero no son libros que busqué porque son aquellos libros que más me podían gustar, sino porque los consideraba ineludible leerlos para poder rebatirlos. Ejemplo: dos puntos, sin repetir y sin soplar, mi lucha. Mi lucha de Hitler era un libro que yo siempre notaba lo que le pasaba a la gente cuando entraba a mi casa y veía El Che Guevara, Tsara, Perón, Evita, n o sé, ta, ta, ta, mi lucha. Me preguntaban por qué. Al lado, pegadito, estaba una cosa vieja y desvencijada que yo había encontrado en una librería en la calle Bartolomé Mitre, que era los protocolos de Sion. O sea, digo, después yo escribía, obviamente en contra de todo eso, hablaba en la radio, escribía, hacía mis cosas, eso cuando ya de grande, pero de chica, leía estas cosas, no de tan chicas, ya en la facultad, los leía para discutir. Había todo un 50% de, de la biblioteca de mis amigos que me decían que eso no se hacía. Que uno no tenía que legitimar teniendo una cosa de esa, que uno no tenía que legitimar la leyendo, que debía ignorarla. Había toda otra mitad que decía que si uno no ignora lo que dice el enemigo, que c a t s o le vas a rebatir. De, de esta cosa era de la que yo me fui alimentando. Y durante mucho tiempo, ahora la verdad que la ministra, cuando era ministra de Defensa, Nilda Agarré, me complicó un poco mi historia. ¿Por qué? Porque yo venía a la, a la biblioteca. Y apuntaba derechito al stand del Colegio Militar, y al stand de Defensa, al stand de la Marina, y ahí me llevé, por ejemplo, todos los manuales contrainsurreccionales que tenían ellos para ver cómo se suponía que éramos nosotros. Encontré unas fotos, por ejemplo, de Santucho que no había en ninguna parte y la tenían en esos lugares. Todos esos manuales ocupan realmente un estante que, para que mi gente no se sienta como tan sorprendida y avasallada en su, en su este, buen humor y, y que le duele el estómago, la llevé para el escritorio. Entonces, ahora en el living están todos los libros que te reciben amablemente, más un cartelito que dice Gracias a Dios soy atea. Y adentro escondí todo esto junto con un montón de otros materiales de estudio que tienen que ver con, por ejemplo, instrucciones a los docentes en la época militar, manuales de censura, toda esa literatura que la verdad hay que buscarla, porque no es que está. Muy totalmente a mano. Y yo creo que sirve. A ver, amigo, s yo creo que encontrar este tipo de cuestiones a lo largo de la vida a uno no puede menos que servirle. Porque, primero, sabe dónde no se tiene que parar. ¿Sabe... Ahora, en este minuto, en, en Alemania hay una tremenda discusión porque han hecho una reedición de, de mi lucha, de Hitler. Y este 50% de los amigos y el 50% de los otros allá están en una guerra campal. Porque están los que dicen que reeditarlo es darle pa, pa, pa, pa, y están quienes dicen que la única manera de saber que nunca más vuelva es mantener la memoria activa de lo que era este loco. Yo creo que nosotros tenemos que conocer profundamente ese pensamiento antinacional, el pensamiento racista. ¿Cómo hago yo para saber qué es discriminación si primero no leo un discriminador? Tengo que encontrar ese sujeto que tengo que estudiar, tengo que despanzurrarlo, tengo que descuartizarlo y que de ahí salga esa otra literatura potente, nacional, popular y que nos contenga a todos. Eso es para mí la literatura, que cuando la tengo que buscar, quizás no es literatura, digo. Acepto que los, algunos digan eso no es literatura. Bueno, libros. Letras una al lado de la otra que dicen cosas y que a veces dijeron cosas que intentaron copar un mundo, cambiarlo y cometer genocidios en su nombre. Esas letras hay que despanzurrarlas y para resignificarlas no tenés más remedio que leerlas. Y así de disruptiva está la Nora n c h a r o y Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas. Levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble, facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Todos los recursos de la nación. Deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas. Para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie. Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero. El que e l gobierno de Buenos Aires deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. El estrecho de Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. No se piensa que q i e r o matar. El tema del día en Argentina tiene historia. El tema del día es de las mujeres de Sarmiento. Y trajimos a una especialista, a Araceli Bellota, que es historiadora, es periodista. Es、eh, miembro de grado del Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano, Manuel Dorrego, y está aquí con nosotros para hablar justamente de Sarmiento, que es un personaje、eh, que vale la pena retratar en toda su completitud, si es que existe esta palabra. Yo quería iniciar, ayer a noche estaba. Estaba insomne, como suelo estar cuando trabajo mucho,、eh, y me puse a leer el nuevo libro de Alejandro Dolina, y tiene algo interesante en su prólogo, que es、eh, un cuento sobre los disfraces de, de un pueblo chino, en el cual se utilizaba como práctica que se cambiaran los disfraces constantemente, todo el tiempo, los, los personajes del pueblo. Por lo tanto, lo que había pasado es que se había borrado la historia. Porque cualquiera podía hacer cualquier cosa. Al haberse borrado la historia, lo que ocurría es que nadie sabía quién era el asesino, quién era el, el buen agente, quién era la mujer que valía la pena estar con ella, quién era la mujer bonita, porque como utilizaban todo tiempo disfraces, se había borrado el pasado de esa manera. Yo creo que es interesante esa metáfora porque. Nos habla un poquito de lo que hablaba Nora n c h a r hace un rato, de、eh, hay que saber quién es Hitler. No hay que disfrazarlo, no hay que olvidarlo, no hay que ponerle una pátina oscura en la cual nadie sepa de qué se trata. Y sí, tampoco hay、no、que. Si lo pones tan monstruo y está que, tan lejos. Claro, este, tampoco,、no、hay, tampoco, hay ponerlo, tampoco hay que dejar que Videla se ponga el disfraz de viejito pobre,、e、inocente, que no puede, no puede hablar y no puede defenderse. Hay que dejarlo que use. Su verdadera personalidad, que use su verdadero yo, que nos cuente quién es verdaderamente el asesino de esta historia que nosotros tenemos. Y me parece que con Sarmiento, que ha tenido muchísimos、eh, disfraces a lo largo de la historia, o que le han puesto demasiado s disfraces a Sarmiento a lo largo de la historia, también hay que hacer eso. También hay que empezar a desvestirlo para ver cuál es el verdadero Sarmiento. Y la pregunta que te quiero hacer, Araceli, para comenzar, es: ¿cuántos Sarmientos tenés vos? Y hay varios. Mirá, para empezar, digo. Eh, a mí me produjo una enorme contradicción que se me hubiera ocurrido escribir sobre el amante de Sarmiento, sobre Aurelia Vélez. No, no tuve más remedio que leer a Sarmiento, personaje que yo, obviamente, como tengo una formación revisionista, detestaba.、Eh, y detestaba, sobre, digamos, fundamentalmente, por lo que decían los otros, por lo que decían otros pensadores revisionistas respecto de su figura. Como me tuve que poner a leerlo,、eh, algunas cosas no me, siguieron no gustándome. Pero otras cosas realmente me deslumbraron, ¿no? la, la posibilidad de pensar、eh, de una manera tan adelantada y demás. Por supuesto que aquella enorme formulación que hasta hoy siguen levantando ciertos sectores, que es la famosa civilización y barbarie, que, que, bueno, que se ha hecho una relectura de esto、eh, siempre desde un lugar, y a mí, por lo menos, la conclusión que yo he llegado después de leerlo a Sarmiento y mucho,、eh, Es que en verdad, en el tiempo de Sarmiento, es verdad que la civilización estaba en las ciudades y la barbarie estaba en, en, en, en los campos, digamos, porque así era. La Argentina no tenía ni, ni medios de transporte, ni, ni vías de comunicación, ni. Entonces, obviamente, y de una forma, te diría, natural,、eh, las ciudades eran las que tenían más posibilidad de desarrollo y de comunicación y demás. Entonces, de manera que ese, esa formulación que se le. Por la cual se lo condena Sarmiento. Yo creo que es mucho más condenable a los que siguieron a él y la siguieron levantando, digamos, ¿no? Porque en un punto la Argentina tuvo trenes, tuvo telégrafos.、Sí. Eh, gracias a Sarmiento, entre otras cosas,、eh, y tuvo cantidad de p o s i b l e s de comunicación. Ahora, los, las generaciones que siguieron a Sarmiento y lo levantaron desde ese lugar y siguieron con la misma formulación, creo que ahí está el problema. n o Alguna vez hablamos con Jorge Cosia y me, me parece que es interesante el planteo que hace él.、Porque、Civilización o b a r b a r i a en realidad es una frase que utilizan mucho en la década del 20, Julián II Agüero y otros intelectuales des, del protounitarismo.、Eh, lo, lo hacen en sus, en sus, en sus diarios. Eh, políticos en, sus, eh, en sus palabras、eh, que, que dan al público, en sus manifestaciones. Y a mí me, lo que me llama la atención y lo que decía Cosier era algo interesante. Los griegos utilizaban la palabra bárbaro para llamar a los extranjeros, a los que no hablaban griego. ¿no? ¿Y n o qué pasa con una élite intelectual o una élite también de gobierno que sostiene que los bárbaros son los habitantes de su propio pueblo ¿no? y sobre todo e l pueblo bajo? ¿no? Como se lo llamaba a los sectores populares en aquel momento. Y a mí me parece que ahí hay una matriz que, por mucho que uno quiera escaparle al bulto,、eh, es muy difícil desentramar, porque hay allí una responsabilidad brutal por parte de, de los civilizadores de extranjerizar a su propio pueblo, en su propio territorio. ¿no? Claro, pero vos fíjate que、eh, yo no, no, no voy a venir a hacer acá la defensa de Sarmiento, porque no me interesa tampoco. Ah, no, te trajimos para eso. <risa> pero digo, a ver. Eh, obviamente, había toda una clase dirigente, sobre todo después de, de Caseros,、eh, que, que intenta y lo logra implementar un determinado proyecto de país que tenía que ver con fundamentalmente una, una cuestión económica: que la Argentina se convirtiera en la proveedora de materias primas en la División Internacional del Trabajo, que por supuesto estaba este, manipulada y conducida por Gran Bretaña, que era el gran imperio en aquel momento. Entonces, bueno, obviamente se establecen.、Eh, c a n t i d a d de cuestiones, entre ellas también la educación, para habituar a la población a este esquema. El, el, el, el movimiento de, de, de inmigración que se produce, que además fue fomentado obviamente desde la Argentina, encuadraba dentro de este esquema. Entonces eran varios los que tenían, digamos, toda la dirigencia digamos, de aquel tiempo tenía esta mirada, digo, los presidentes históricos, Urquiza, Derk, Dimitre, Sarmiento, Avellaneda, bla, bla, todos. Ahora, el que planteó por primera vez Del tema de la educación popular, porque usó la palabra popular. p ¿no? o p u sea, l a La educación, hasta e s e momento, era la educación de los que tenían dinero, digamos, la, la educación de los hijos de, los, de, la, de la aristocracia y los hijos varones, encima, porque las mujeres tampoco se consideraba que era importante se educar. Pero bueno, él, él plantea la educación popular. Y esta es una de las contradicciones enormes de Sarmiento. porque por un lado es verdad que habla de la barbarie, como vos expresaste, pero por otro lado también、eh, trabaja para que la educación llegue a la mayor cantidad de gente posible、eh, ahí y de pueblo, digamos.、Ah, hay, entre comillas, una buena intención, que es los barbarizás, pero después lo intentás civilizar de alguna manera. Yo creo que esta buena intención, digo entre comillas, porque creo que está. Eh, atravesada por el prejuicio de clase, por el prejuicio social, por el prejuicio、eh, racial también. Pero creo que también ahí hay un proyecto que todavía sigue siendo incluyente en Sarmiento, no tanto en otros personajes por ahí un poco más difíciles de, de, de digerir el que, como el propio Mitre. ¿no? Es que lo que pasa es que Sarmiento tiene además un tema de origen. Es decir, él, él, tenía, él era popular. Él venía de una familia humilde, él no pudo estudiar porque su familia no tenía plata para, para pagar sus estudios. Él tuvo que repetir varias veces, como lo cuenta el recuerdo de provincia, este,、eh, los grados de la escuelita de la patria, que era donde le tocaba ir,、eh, porque no podía acceder al seminario de Loreto, como de hecho intentó entrar en Córdoba y como no tenía plata no pudo. Y a él le pasó que. Eh, cuando desde Buenos Aires se dan becas para los, los, los mejores este, puntuados, digamos, alumnos, en San Juan se les ocurre sortear y el tipo no sale sorteado. Y él tiene que esperar que sus compañeros vuelvan y él se va formando con los libros que va encontrando donde puede. Y él, además, con estos compañeros que vinieron a Buenos Aires y volvieron con grado,、eh, fomentaba tertulias para que les enseñara lo que habían aprendido.、Digamos. El tipo es un constructor de sí mismo, digo, él. él Pagó a un inglés en Valparaíso para que le enseñe inglés, que lo, lo pronunciaba bastante mal, pero como era una bestia en cuanto a su propia autoformación, mientras era minero se dedicó a traducir los sesenta y pico de tomos de Walter Scott para practicar el, el inglés, digamos. Era, era realmente un tipo este,、eh, muy tesonero desde ese punto de vista. Y yo creo que cuando él llega al gobierno, además de haber estudiado todos los sistemas educativos del mundo, financiado por el gobierno de Chile en su momento, es lo que dice y además lo escribe, ¿no? p o d e m á s e s un enorme escritor. Él dice: Yo no quiero que le pase a, a la mayoría de los, de los chicos de la Argentina lo que me pasó a mí. Y, y empieza con el tema de la educación popular,、eh, que, que en esto se enfrenta un poco con Alberti, porque Alberti le dice:、eh, La educación que propone Sarmiento es la educación que forma para entrar a las universidades. Y la, la educación que tenemos que dar es una, una educación técnica y más aplicable al trabajo. Digamos, son las, digamos, las dos grandes posturas. Que se enfrentan. históricas, ¿no? además. A históricas, dos posturas que continúan permanentemente. Digo, el desguace que hace la dictadura de las escuelas técnicas, como el Otto Krause y demás, tienen que ver exactamente con eso. Tal cual. ¿Cómo ves vos,、eh, o cómo vinculas vos el tema、eh, civilización, o si se puede vincular civilización con cultura urbana,、eh, por cierto, por un lado, cierto desprecio que llegó a sentir? Sarmiento,、eh, por la geografía de, de su patria. Si bien es un hombre de provincia, él en determinado momento, Argentina no necesitaba ciertos territorios.、Eh, pero por otro, lado, por otro lado, él ya pensaba, cuando escribe a r g i r o p o l i s en una especie de. de, de Mercosur, por decirlo s los, los Estados Unidos de América del Sur, dice él. Exacto. ¿Cómo, cómo ves vos esa. Porque yo creo también, esto solo, yo creo también que por ahí la gente cambia con el tiempo. O sea, es que a cambia,、sí. cambia su manera de pensar. Digo, hay, hay enormes contradicciones en Sarmiento. Porque, por ejemplo, por un lado es verdad que él decía: el problema de la Argentina es la extensión de su territorio, sí, lo cual、sí. es medio un disparate. digamos.、Eh, en general, los países. Eh, que tienen más territorio les va mejor. Digo, de hecho, bueno, vemos los Estados Unidos y el Brasil, que en su guerra por la independencia no, no solamente no perdieron un palmo de su territorio, sino que además ganaron otro, s porque después este, ocuparon. Tanto Estados Unidos como Brasil ganaron más de la mitad de su claro, sí, territorio original. Por eso, entonces digo, bueno, ahí tenés el resultado, que obviamente no era el problema, la extensión del territorio, al revés. Por un lado tenés eso, y por otro lado también tenés lo otro que te dice, bueno, hay que crear. Los Estados Unidos de la América del Sur. Entonces él dice que si la Argentina, el Paraguay y el Uruguay no se unen,、eh, el Brasil se los iba a comer.、Eh, y entonces propone como capital、eh, la isla Martín García.、Eh, paralelamente con esto tenés que cuando el tipo se muere por pedido de él, el féretro de él está cubierto por la bandera de Argentina, de Chile, del Paraguay y del Uruguay. Entonces vos decís, realmente tenía estas contradicciones. Porque también es verdad que fue cambiando.、Si、vos, por ejemplo, yo encontré no hace mucho. Eh, yo, cada tanto, cuando tengo que hacer algunos trabajos, releo este, parte de las obras completas de Sarmiento y yo sigo encontrando cosas que, que, no, que no había leído. ¿no? Son 53 tomos, imagínate, me, me, me queda un tiempo todavía. Y, y en uno de los escritos, y te estoy hablando ya de, de 1880 y pico, es decir, ya viejo, él muere en 1888, él hace una redefinición de civilización y barbarie que es c a s i socialista, porque él dice que la civilización. Es algo, no sé las palabras exactas, pero el concepto es este: es, el,、eh, es aquel sitio donde los habitantes pueden cubrir las necesidades básicas este, de la existencia. Es cuasi socialista. ¿viste? Entonces, esto no tiene nada que ver con Ahorre Sangre de Gaucho o, o digamos, a, aquellos otros escritos que también él había dicho. Entonces, yo creo que Sarmiento en ese sentido tenía. Este... Mira, hay un ejemplo que yo siempre doy. Cuando se, se separa la ciudad de Buenos Aires del resto de la provincia, entonces las autoridades b o n a e r e n s e s tienen que salir a buscar una capital, que es ahí cuando bueno,、eh, crean la plata de la nada. Buscan un terreno y en dos años se levanta una ciudad con diagonales, luz eléctrica, bueno, súper moderno. Cuando empieza este proyecto, Sarmiento escribe. No, que a ¿Qué e q u se le puede ocurrir? Que las ciudades no se inventan de la nada, que las ciudades surgen de las necesidades, que por eso los, los, este, los poblados se crean alrededor de un río o alrededor de alguna cosa que hace. y despotrica bien exagerado como era Sarmiento. ¿no? Bueno, muy bien, en dos años se, se inaugura La Plata y cuando el tipo va y ve una ciudad modernísima, con diagonales, con luz eléctrica, con el teatro、eh, que competía con el Colón, con los edificios. El tipo escribe y se retracta, ¿no? Dice, bueno, este, la evidencia, quiero morir en la plata. También exagerado, ¿viste? Como, como era, pero digo, tenía esas cosas. De pronto te decía alguna cosa y al tiempo la realidad le mostraba otra y el tipo se retractaba. ¿Era exagerado y ya entramos al tema. Claro, vamos a las mismas. De las mismas. ¿Era exagerado también en su, en su arte amatorio el amigo Sarmiento? Sí, con esa cara, ¿viste? Sí.、Eh, Era, sí, es con, la, con esa cara. Él, en, en, un, en un escrito que, que lo hace cuando está volviendo de Estados Unidos y、eh, que en el viaje se va a enterar que es presidente electo, escribe un diario que se llama Diario de Nueva York a Buenos Aires, que se lo dedica solamente a Aurelia Vélez, que era su amante, ¿no? si es no estaba previsto para, para ser publicado. Entonces, si vos e s el original de eso, tiene de todo: pensamientos, dibujitos, qué sé yo, todo lo que se puede hacer en un viaje, estás aburrido, bueno, él, él hacía. Y, y ahí en una parte escribe, yo no sé, algo así como: Las mujeres verán en mí mi mirada triste, no sé qué ven en mí, pero bueno, y le dedica todo un capítulo a las mujeres de su vida, ¿no? Donde, por supuesto, entra su madre, su hermana, también entra Aurelia, entra su mujer, con la cual estaba tremendamente.、Eh, su anterior, este, digamos, la madre de Faustina.、Sí. Eh, por supuesto que el capítulo dedicado a Benita、eh, Martínez Pastoreza, que era su mujer. Es, Es mortal porque la trata de una manera feroz.、Eh, y bueno, y él va hablando de sus mujeres, algunas no hablan, por supuesto, como Vida Wickenheim, que había sido su amante mientras estuvo en Estados Unidos y obviamente no se lo iba a blanquear a Aurelia.、Eh, pero bueno, sí, tuvo v a r i a s Después nos vas a contar detalladamente cada uno de los amores de Sarmiento porque nos tenemos que ir a una tanda.、Dale. Queremos detalles. <risa> Hasta las 22, hasta las 22, Argentina tiene historia con Hernán Brienza, n o r a a n Chart y Santiago Varela. Mary Peggy. メリー・ペイ、ベティ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユー e n ィ・ユーリ、a ィ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユーリ、ディ・ユ e リ、ディ・ユ a r a c e l i t Araceli, te lo voy a decir en, como decía en mi barrio. ¿Cuánto despiporre hizo el amigo Sarmiento con las rubias de New York? Por lo menos tuvo una, una amante que se llamó Ida Wickenham, que él decía que era su maestra de inglés, su profesora de inglés. ¿De lengua? No, no, no,、lengua. era de allá. allá. Era de allá. Él acá dejó a Aurelia Vélez.、Ah. Eh, Aurelia Vélez por un lado y a Benita Martínez Pastoriza trinando, digamos. Que se dice que entre las razones por las cuales、eh, aceptó la embajada de los Estados Unidos que le ofreció Mitre en su momento, fue para irse porque acá tenía un despiporre absoluto porque las dos se estaban matando. Y que además no, políticamente no le convenía, porque obviamente venía la sucesión presidencial y a él lo alejaba n del, del teatro político. Así que es muy probable que las mujeres este, haya sido una de las razones por las cuales él se fue a los Estados Unidos. j O s é a de se cerraja para no aguantar más a la claro, mujer. Claro, claro. Era muy chistoso. Es una gran razón para escaparse, para agarrar la embajada. Es más, vos、Unidos. sabés que después que yo escribí a Aurelia, Félix Luna escribe Sarmiento y sus fantasmas. Y, y Luna, que tenía esa capacidad de encontrar documentos por donde los encontraba, encontró una carta de Benita Martínez Pastorella a Rawson, que también era sanjuanino, y que le, le, le ofició de abogado en, el, en la separación con, con Sarmiento. ¿no? Entonces, en esa carta, Benita se queja de. De, bueno, Que Sarmiento l e había dejado. Yo, y en un momento dice: Y pensar que vivimos casa de por medio. Y yo tengo que ver cómo Aurelia、eh, se asoma para llamar a mi marido. Y mi marido va a la casa y se queda ahí. Es decir, era, debía ser un medio un infierno. Sí, un infierno absoluto. Claro, claro. Sí, despropósito. Y entonces, bueno, él, él se va y. Y bueno, de todas maneras, en Estados Unidos tiene este romance con la, esta famosa Ida Wickenheim. ¿Qué era quién? Era una, una, no sé, una mujer norteamericana que él de, decía que le enseñaba inglés. Que se reunían para que le enseñara inglés.、Eh, que después, cuando él regresó y fue presidente de la nación, se encontró entre sus papeles una factura por un vestido rojo que él le mandaba desde aquí, digamos. ¿no? Entonces ahí este, entró. Y después la, la otra mujer que no. Que ella, a esa la llama mi ángel viejo, que es m e r i m a n que es la esposa de o r a s m a n el educador este, norteamericano, que ella le abrió las puertas d i g a m o s a todos los... Pero que este, fue s a m a n t e n o no, no fue、ah. s a m a n t e e s a no. Él dice que no, supongo que no. Este, pero sí fue esta Ida Wickenham, que obviamente tuvo esa relación mientras Aurelia lo esperaba acá. ¿Tenían algún, algún patrón las mujeres que le gustaban o las mujeres con las que estaba? e r a n Porque, por ejemplo, Vélez era una mujer inteligentísima, bella, pero ¿las otras eran así o qué?、Eh, Benita Martínez Pastoriza era muy, muy bonita. Eh, de las otras no, no hay fotos, pero de, de Benita era muy bonita. ¿Y que... el relato de su cabeza, cómo era? El tema era que parece que era muy celosa.、Ah. Eh, y según la describe una de sus, de sus este, parientas, digamos, familiar de ella, era, este, la, la descripción es e r a enfermiza de celos.、Ah. Combinaba con Sarmiento, que era un seductor y que bueno, bastaba, bastaba con que Sarmiento en el teatro mirara con el. l c o s llama? Con los, los. Marcaba. Con los largavistas.、Sí. Eh, eh, a l g ú n lugar y se armaba el escándalo, digamos. Entonces, bueno, obviamente que Sarmiento viniera de 1855 de Chile a Buenos Aires, la dejó a ella en Chile y le dijo: Bueno, cuando me establezco acá, te mando a llamar. Y pasaban los meses, pasaban los meses. Y, nunca y ella estaba e s t a b l e c i d o y conchavado. No, claro, además claro. lo había contratado Dalmacio Vélez a r f i l para dirigir el, el diario El Nacional, que era de Dalmacio, y ahí fue cuando la conoció Aurelia. Y, eh, y la otra veía que el tiempo pasaba, que el tiempo pasaba y Sarmiento no venía, hasta que eh, eh, Dominguito fue a buscar unas cartas al correo y encontró unas cartas de Sarmiento、eh, dirigidas a una, a una viejita que era analfabeta y las cartas eran de Aurelia, y ahí se estalló el escándalo, digamos, y bueno, Sarmiento se separó. Pero Benita nunca abandonó la esperanza de volver a estar con Sarmiento. Araceli, recién en el corte, nosotros de, tratábamos de descular cuál podía ser la herramienta de seducción. Seguramente esa frase de Cursilería Luis Miguelesca de mis ojos tristes no era. ¿Vos decías que era el humor? Que probablemente el humor. Tenía un enorme sentido del humor, realmente, tenía enorme, y tenía una enorme sensibilidad también. Era un tipo que, por ejemplo, para empezar, era de llanto fácil. Pero además,、no. sí, era ya n tu fase.、Ah, sí. ah, e m o c i o n a、ah, b a Eso、lloraba. está bueno. Sí, sí, eso、yantufa. funciona, eso funciona mucho. Y después ¿Qué? tenía. <risa> eso funciona. Funciona, funciona. A veces aburre. A veces funciona, a veces. A、no. veces funciona, aburre, funciona, no me, funciona, me hagas el、nadie. triste, mirá. Y después tenía una enorme sensibilidad. Por ejemplo, era un amante de la naturaleza.、Eh, y entonces él se iba al tigre, él decía que se iba a rusticar. Cuando salía, cuando salía de la casa de gobierno, él tenía una pequeña casita en el Tigre, que él además había promocionado, qué sé yo. Y entonces este, yo me los imagino, yéndose al Tigre y paseando por el río en el, hay el una, bote. Y, hay una esas imagen、cosas. que contaba siempre Norberto c o l o m i n a que la tiraste justo, siempre desde que empezó el, el ciclo ya bicentenario, él contaba de Sarmiento en camiseta. En el tigre remando y recitándole cosas a la persona de turno Lo de la camiseta me partió la cabeza. Y es probable. Y hay un río que, que, lo, que lo recuerda. No, claro, y está la casa todavía.、Está、la casa, claro. Y una camiseta,、es. una marca de camiseta. <risa> Pero no, y además era, por ejemplo, una, un, un enorme amante de los animales. Mira, hay una carta que le escribe. A Aurelia Aurelia había viajado, ya era viejo, ¿no? Y Aurelia había viajado a Europa. Y él le escribe desde Buenos Aires a Europa contándole que se había muerto uno de sus pajaritos amarillos y se murió en manos de un ratón aleve. Y le hace todo un cuento. Y me dice: Sí, pero este tipo le está escribiendo Europa en el tiempo que no era, como ahora que vos te sentás en la computadora, hace tic, tic, tic, pin y mandás. 140. No, y le cuenta, cómo... y que él se había levantado, que eran dos pajaritos. Uno se murió y el otro no, pero había quedado mal herido. Entonces él se levantaba y lo había puesto arriba de la mesa, al lado de no sé qué estufa, y lo cuidaba. De una ternura. Y me d e c e Realmente,、claro. estas cosas deben haber sido las que. Claro, que otra que gaucho y sangre. Y no sé no, además de su inteligencia, por supuesto. Ahora, él, las mujeres que él tuvo también eran, tenían ciertas características de que eran mujeres inteligentes,、eh, fuertes, digamos. O sea, él, como las chicas Almodóvar, él tenía las chicas Sarmiento. Era un perfil.、Eh, en el caso de Aurelia, bueno, sí, obviamente una mujer muy inteligente, muy formada por su padre, digamos. Dalmacio se había ocupado de enseñarle historia, geografía, cuestiones americanas. La tipa sabía de política internacional, sabía idiomas,、eh, yo, literatura. Digamos, una, una mujer muy culta, muy, muy preparada para la época. Entonces, y además, que Sarmiento, por también este, cartas y demás,、eh, la tomaba como asesora, la escuchaba. Digamos, ¿no? Más de una vez le hizo sacar algún párrafo que él iba a publicar a la prensa y que le parecía un exceso, como una vez en el Uruguay. Escribió que las monjas eran la filoxera de la educación. <risa>、eh, la filoxera es un, es un parásito de la vida. Y ella le dijo: Bueno,、eh, ¿no le parece un poco.? Este, un poco para, pues, claro, p o r q a e no. Hace falta. Y después también creo que le trataba de roñosas, una cosa así. Bueno, él hizo sacar esas cosas. Me tengo que enterar, eso,、sí. ¿no? Claro. claro. Entonces, digamos, él, él la escuchaba bastante, ¿no? Porque la mujer también era bastante fuerte, la esposa. ¿Y Benita era.? Benita. ¿Era fuerte porque era celosa o también tenía una、Porco. cabeza y un carácter? No sé, tenía un carácter. Tenía un carácter.、Eh, una cabeza no sé, pero un carácter tenía, tenía un dinero además.、Sí. n o Que esto le permitía a Sarmiento subsistir y publicar. Sí, porque ella le editaba, ella le b a n c a b a las. c l a r o entonces,、sí. este, eh, bueno, cuando, cuando Sarmiento rompe con ella, creo que además de los celos, le, le ha dado bronca lo del dinero, ¿no? Y es, esa carita es de, a ver Sarmiento, no, ¿cómo a mí, hiciste? A mí me gusta el Sarmiento、eh, que pasa los gastos en sus viajes en Europa. Ahora, porque entre esos papeles pone putas,、orgías. gasto en putas, o sea, gasto orgías. en orgías, orgías, ¿no? Me gustaría que, ahora vamos a escuchar un poco a los oyentes a ver qué、Dale. dicen. Eh, que yo supongo que nos deben tener, ya nos deben estar teniendo bastante bronca, porque en lo que va de la Feria del Libro, yo no sé si es el pabellón José, Martínez Alfre,、eh, José Alfredo Martínez Dios, que nos contagió, pero ya hablamos bien de Alberti, ya hablamos bien de Sarmiento, y ya en cualquier momento, en、no. cualquier momento entregamos la ropa. No, no, arrancamos. No, no a b l a m o s n vos sabés que, vos sabés que hoy, me, hoy, me, hoy me di cuenta de algo hablando de Martínez Dios, donde hubo un hijoputada. En la historia argentina hubo n Martínez Dios. Cerca. En, lo, en la época de la trata de esclavos, el principal contratista、claro. de esclavos negros era Martín Martínez Dios. El 22 de mayo, en el Cabildo, los que votaron en contra、había、de、Martínez. la Junta, había un Martínez, Martínez Dios. En, en la fundación de la sociedad rural y en la vaquita que hicieron para que el amigo、eh, Roca saliera a hacer la campaña del desierto, había un Martínez Dios. En la sociedad rural contra Perón, había un Martínez Dios. De y después. Finalmente, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar más atroz de la historia. Y ahora tenemos ¿no? que estar leyendo el nombre a h Siempre donde hubo un hijo putada hubo un,、bueno, mar, un Martínez Dios. e s no p o d e m o s d e c i r que no fue una familia con una tradición coherente. Excelente. Vamos a escuchar a los oyentes y después me contás la relación de Sarmiento con las chicas de Vivir、claro. Ligero. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado. Vivir en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hola, buenas noches. Jorge de Pompeya. Quería decirles que estoy totalmente de acuerdo con este, las opiniones que v e r t i ó la conductora. Y es así: al enemigo para combatirlo hay que leerlo, hay que saber qué piensa, si no avanzamos a ciega. s Gracias, buenas noches. Nos escribe Virginia de González Catán y dice: Ayer fuimos con mi hijo a la feria y al retirarnos nos acercamos para verlos, para conocerlos, aunque fuera a través del vidrio. Hernán ya lo había visto, así que no quedaba nada por imaginar. Santiago es tal como lo imaginé, pero Nora, Nora, vas de zapatillas. Yo creía que e r a s unas pitucas mal, pero andás igual que yo, ahora te quiero más. Dice: Son unos genios, me encanta el programa. Siempre los escucho, aunque nunca les escribo, pero me dio tanta emoción verlos que quería contárselos. Me vino bárbaro el cambio de horario, porque ahora los puedo escuchar este, más días. Lo, lo extraño también a Jorge en el, en, de alguna forma. Dice: Forman parte de mi familia y nuestras cenas. Los quiero y los respeto mucho. Y manda besos Virginia de González, Catá. Hola, Mario de Ceiza. Sarmiento llamaba a asesinar a los que San Martín y Belgrano llamaban hermanos. Los primeros que hablaron de educación popular en la Argentina fueron San Martín, Belgrano y Moreno, no Sarmiento. En todo caso, la mirada era otra. Ellos querían que fueran hermanos y Sarmiento que fueran siervos los sobrevivientes. Muchas gracias. Hasta luego. Leonardo Esteban Godoy nos dice Buenas noches, amigos. Ya que están hablando de Sarmiento, convengamos que este San Juanino, aunque fue provinciano, despreciaba las provincias y sobre todo a Corrientes y de la Patagonia ni hablemos. En civilización y barbarie, allí lo dice. Pero ¿acaso no fue Sarmiento el que dijo que a los indios había que matarlos, que si se cruzaba con uno lo mataba ahí no más? ¿Acaso no era Sarmiento? El que dijo que los hijos de los pobres no merecían nada, que tenían que perecer igual que los pobres, porque iban a seguir el mismo camino, ese era Sarmiento. Alba Noemí Pérez Aiz dice: Qué buena la entrevista a Araceli Bello. Tan me entusiasmó con Aurelia Vélez y su amor con Sarmiento que me obligó a leer historia y hasta hoy en día. Por ello estoy tan entusiasmada con el revisionismo histórico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, simplemente para agradecer hoy. Es un programón. Gracias, gracias, gracias a Hernán, Nora, Santiago y a Araceli esta noche. Es realmente un disfrute enorme estar aprendiendo con ustedes. Les habla Verónica desde el barrio de Lugano. Gracias. Y Andrea Ramos dice: Saludos a Araceli, directora de nuestro Museo Histórico, Andrea de Luján. Te refrescan la memoria Hernán Prienza, Nora Anchar y Santiago Varela. En Argentina tiene historia. Tiene historia. No le hagamos asco a nada, hablemos de p u t a s y cómo es la orgía? Mira, eso fue una, una historia cuando, cuando él estaba en su segundo exilio, primero no me acuerdo,、eh, creo que el segundo,、eh, en Chile.、Eh, él entra en contacto con Montt, que era en ese momento ministro de Instrucción Pública de Chile, que después va a ser presidente de Chile. Y, eh, y entonces Montt lo, le dice que.、Eh, bueno, Impresionante, se llamaba igual que el puerto. Sí, viste, puerto Montt. s <risa> sí. Porque es que estaba s p a r a hacer hola. el chiste, por eso bueno, me causa tanta gracia. s、sí. y, eh, y entonces, bueno,、eh, Sarmiento ya había publicado, por supuesto, que, que él cuando estuvo en Chile lo primero que hizo fue empezar a publicar en la prensa. Publica,、eh, es en Chile donde empieza a publicar. Y se convierte en un enorme polemista, porque se empieza a pelear con todo el mundo. Bueno, Publica su manual de ortografía con un sistema absolutamente revolucionario para entonces, porque él decía que cada letra tenía que tener un sonido. Entonces, por ejemplo, d e d e esta propuesta se eliminaba la S, la Z, la C y se unificaba en una, porque decía que si manteníamos este, las diferencias de letras sin explicar el origen de las palabras, no, era mucho más difícil de aprender. ¿no? Eh, bueno, por supuesto, imagínate lo que se armó, se, le c o n t e s t a b、bueno. a Pero contó que se hizo un nombre como, como especialista en educación y demás, entonces Montt le, le ofrece recorrer el mundo para estudiar los sistemas educativos de los distintos países del mundo. Y él se va. Y entonces, bueno, por supuesto, regresa especialista en, en educación, y por eso fue lo que fue, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero, bueno, y entre todas estas las rendiciones de cuentas que hacía. El tipo ponía, este, suponete,、eh, coche de tal lado a tal lado,、eh, gasto de comida, y orgías. Con lo cual, este, digamos. El... ¿Orgías? Yo, a ver, a ver, orgías, dos puntos. ¿Detallaba? No, no detallaba nada, de no, no. ¿Ponía o sea, tanto pon... don Periñón? No, tanto... no, ponía la cifra. Y obviamente era que le había pagado a una, una señorita. O dos o tres. O dos o tres, o o tres dos, más o menos. <risa> pero bueno, el tipo la consignaba. Y esto lo presentaba como rendición oficial, digamos. ¿no? ¿Y qué le pasaba con la rendición? Le garpaban l los... o Y le pagaban. Le pagaban bien. Le pagaban. Vete que, la... que hay que ser honesto así. Los medios de comunicación, ahora, los, los diarios cuando te mandan a hacer trabajos al interior o a otros países, <risa> si vos le pones orgías, no te lo garpan. Son unos、no, garcas. No, no, te lo garpan.、No. No, no, a Uno、no. tiene que hacer. Tiene que hacer、eh, y el... ojo con. Una tarea de jurisprudencia con esto. Y hay que decir, a Sarmiento Chile le pagaba el gasto en orgía. Claro, claro. Y después tiene este, expresiones de cartas, por ejemplo, Sarmiento Gutiérrez diciéndole para estar bien en la vida había que comer bien, reír mucho y joder bien también. Eso. Y lo escribía. Como escribió la famosa carta este, contando que cuando la visitó a Mariquita Sánchez Thompson en, en el exilio en Montevideo, que ya era vieja, e Le escribe, creo que a Gutiérrez también, que le dice: Bueno, menos mal que entró la mucama porque a mí se me va a produ producir una erección. Y lo escribe, digamos, está en la carta. Claro. No le hacía asco a nada. Por、claro. la señora. Por, por la señora. <risa> que, era... que tenía en, esa edad, en y ese y momento era, como 80 años. Era, era grande, sí, era grande. Sí, pero ahí, ¿qué habrá sido lo que lo erotizó?、Y、supongo que también la inteligencia Mariquita y. y la que, cuestión y, del poder, ¿no? Me era... parece que hay pero ahí、no、tenía, mujeres como poder. Pero ahí no tenía poder si estaba d i c i l a r o i a l o una mujer es una mujer, ¿eh, v a r e l a Sí, la verdad. Tenga la edad que tenga. Pero Siempre es una princesa. Hay que creer que、Pero、sí.、Cállense. Es alentador eso. Este es el sarmiento alentador. Era Mariquita, era como una especie de <risa> un símbolo de la Revolución de Mayo. Ahora s o e s Es un o sea, sarmiento、Chambipo、caballero. Puede... Él ve a una mujer de 80 años y, y, y le hace el homenaje. No, hace... Hay que reconocerlo. Acá tienen la extraña teoría de que la erección de los hombres es... eternamente es un homenaje para n o s o t r a s Sí, sí, tiene una teoría bastante extraña, <risa> etnocéntrica, <risa> digo, creyendo、Pero、esa、si、historia. Pero Si nosotros pues, somos responsables, nos hacen responsables los o r g a n o s femeninos, bueno. Entonces, ¿Pero quién te、bien. dijo? Mira, mira lo, la cara no, de Araceli. Nos hacen responsables no nosotros. No te hacemos responsables.、No. Siempre somos responsables no. a nosotros. En absoluto.、Si、a mí, una piba, tanto, viene, una piba viene y me dice: una piba o una señora, lo que sea. Me dice, Mire, e d c e m i b r i e n z a yo lo homenajeé en mi soledad más absoluta. Yo le digo gracias, señora. Una mujer no te diría eso, que es un homenaje. Utilizaría otra palabra. Pero por favor, Araceli, explícales que el orgasmo no es un, que le, un merecimiento masculino. No, eso no es. Hablamos una... del de orgasmo en el siglo XIX. No, sí, claro. Claro, que existía. Por culpa de Salvini estamos derrapando.、Sí. <risa> es un desmadrado, yo te lo dije. Bueno, está bien, pero es una de las mejores cosas que tenían, muchachos. Te hago una pregunta para volver a la seriedad.、Sí. Muerto Sarmiento. Se acabó la rabia. Se acabó la rabia, no. Parece que siguió la rabia. A ver qué, qué nos podés contar de, de la pelea entre, entre. ¿Las mujeres? Entre las dos mujeres, entre p é l e z y la esposa. Mira,、eh, Benita, por... cuando Sarmiento era presidente,、eh, ella seguía intentando. Este, volver con él. Y Sarmiento ya no estaba con ella y, se, y estaba con a u r e l i y todo el mundo lo sabía, y por supuesto que no se habían casado porque los dos eran casados y no podían hacerlo.、Eh, pero hay una anécdota de, de、eh, la, la mujer de Avellaneda, que era ministro de Educación de Sarmiento, Carmen Nóbrega, se había puesto de acuerdo con, con Benita para tratar de, de, de, de, de que se produjera un encuentro. ¿no? Entonces le pregunta a Benita qué le gustaba a Sarmiento y Benita le dice empanadas. Entonces, una noche l o invitan a comer a la casa de, de su ministro y su mujer. Y entonces,、eh, dice, bueno, le golpea la puerta cuando, cuando viene la servidumbre a, a tomarle su sombrero y su abrigo. Dice que él levantó la nariz para arriba y dijo: Acá hay o l o r a mi mujer. Agarró el sombrero, y se lo puso y se fue, digamos, ¿no? Este, y, y Benita estuvo furiosa, digamos, siempre. Es más, si uno lee el testamento de Sarmiento, hace un detalle enorme de la cantidad de dinero que le había pasado él a ella. Este, pero un detalle exageradísimo que tenía que ver con esta, con esta pelea, porque ella le hizo juicio y no lo dejó en paz, digamos. Una vez que se murió Sarmiento, Aurelia, bueno, ya se había muerto Dalmacio Vélez Arfil.、Sí. Aurelia Vélez tuvo que enfrentar, digamos, todo lo que la sociedad aristocrática de su tiempo no le había dicho, no, lo, no había expresado, porque estaban hablando de la hija de, del, del mayor este, jurista de, de, de ese entonces, que es Almacen Vélez Arfil, que además era ministro del interior de Sarmiento, y además Sarmiento era el presidente de la nación.、Eh, una vez que se murieron los dos hombres, estos que la protegían,、eh, se la cobraron con ella. Entonces no podía ir a lugares públicos, este, hablaban de ella y demás. Y Aurelia decide irse a Europa. Y pasar el mayor tiempo posible en Europa、eh, hasta que le dio el cuerpo, digamos. En r e a i d se murió a los 88 años, ¿no? Y se murió de vieja. Su de... verdad... libro es maravilloso, ¿eh? ese Uy, libro. Lo, lo voy a seguir recomendando. No sé cuántos años tiene ya ese libro. Y ese libro, qué sé yo, ya no me acuerdo,、eh, apareció en el 97. Sí. Bueno, sí, ahora sí. acaba de aparecer una edición, una edición en Ediciones B que lo no, reeditamos、está. porque se había agotado. No, o sea, no es, debe ser uno de los libros que yo más he regalado. O sea, sí. Cada tanto. Ahora hay, hay una. Hay una edición de bolsillo nueva porque se había. Ah, que... mira, voy a comprar unos c u a n t o s Ese libro tiene, debe tener fácil 14 ediciones de distintas formas. Es un libro maravilloso. Y, maravilloso. y bueno, nada. o c o n o e c o el nombre,、Araceli. Aurelia. a u l Bell es la mujer que amó Sarmiento. Y, y bueno, nada, Aurelia, cuando, cuando no pudo más. Que en verdad, ese es el origen de mi libro. Yo con, encontré. Eh, treinta y pico de cartas inéditas de Aurelia a su sobrina, a una de sus sobrinas, que le escribía desde Europa, ya Aurelia vieja, ¿no? Entonces ahí le va contando todo esto, lo que sufría, lo que la dejaban de lado, que ella prefería estar en Europa donde nadie le preguntaba si era soltera, c a s a d o viuda, que podía ir a cualquier lugar sin que nadie hablara de ella, y aguantó hasta que le dio el cuerpo, digamos, y volvió justo para el centenario, 1910, y vivió 12 años más, y dicen que vivió este, encerrada, que casi no, no salía. Eh, porque, bueno, porque seguía sufriendo este, esta discriminación.、Sí. Mira, al punto tal que、eh, los Romero Carranza, que fueron los que me dieron esta, estas cartas,、eh, el que me las dio, su mamá había sido、eh, ahijada de Aurelia. Y también la mamá murió de, muy longeva. Cuando publicamos el libro,、eh, la madre de este señor hacía, supongo, un año o poco menos que había muerto. Y Carranza lo que me dice es: menos mal que mi madre se murió, porque si ve este libro se muere igual, porque la familia lo vivió siempre con mucha vergüenza. O sea, ocultaban ocultaban este, este amantazgo que lo habían vivido como una mancha negra en la familia, cuando en verdad, bueno. Con el tiempo, obviamente, hoy a nadie se le ocurriría. No diría, no、así. solo eso, sino que rescatás、eh, en ella la inteligencia y la valentía. Sí, claro. La valentía de haber llevado lo que quería a las últimas consecuencias, ¿no?、Sí. Y, y bueno. Y no le salió gratis, digamos. No le salió encima no le salió, no, no, no, no salió. No salió gratis. Fue el gran amor de Sarmiento. Fue el gran amor de Sarmiento. Hay una carta muy bonita,、eh, ya Sarmiento viejo y en el Paraguay, enfermo, y le manda una carta porque iba a inaugurar su casa y le dice: Venga e al, para al Paraguay. Eh, venga, juntemos nuestros desencantos y veamos juntos pasar la vida. Es muy bonita. Ella va, pero se ella vuelve. Va. Pero se ella vuelve. va y se vuelve una semana antes. Y deja a un pariente de ella en el Paraguay que es en verdad que le avisa la muerte de Sarmiento. Y se enteran dos días más tarde porque había lluvia y el telégrafo se había cortado. Y es Aurelia la que comunica a los diarios de, de, de Buenos Aires la muerte de Sarmiento. Y a través de ella se entera todo el país. n o、uh -huh. Y、eh, la razón por la que se vuelve, la verdad es que yo no lo encontré. Yo en el libro este, intento una hipótesis y digo, creo que no lo quería ver morir. n o Uh -huh. y, y es、bueno. muy romántica esa hipótesis, es muy linda. Crémen n lo quería ver morir. Y una semana antes se, se volvió. Es impresionante h a c e r la foto de Sarmiento muerto, ¿no? Es,、oh, es un horror.、Sí. Es, es un en horror. mi libro no está, porque me peleé, porque me querían p o r q u e Dije, no. Si Aurelia no lo quiso ver muerto, no lo quiso ver morir, yo no lo voy a poner en la foto. No, era costumbre. Pero era la costumbre el... de la época no, de sacar a, a los muertos. Macabro totalmente、no、la cosa y más en un, aparte, en un libro de Aurelia. No no aparte, ¿no? tuvieron que esperar a que se hiciera de día, porque él falleció de noche. Toda la noche tuvieron que esperar y a la mañana siguiente el fotógrafo sacó la、un、foto、espanto. del muerto en el pupitre ese. a r a Celia Bellota, gracias por venir. No, gracias. El t e m p o argentino es una historia. ¿eh? Muchas gracias. Ha sido una、Cuando、linda noche.、Quiere. También、ha、para sido una linda charla. Como siempre, hemos tenido lindas charlas aquí en la Feria del Libro.、Como、la verdad、siempre. que da gusto venir. Se ve que la compañía de los libros, no Nora Santiago, nos hace. nos inspira para estas conversaciones. Sí. No, y la gente que viene es、eh, primera. Sí, pero、oh, a n a c e l i podría. Podría venir nosotros tirarles ladrillos y, sí,、claro. y no, no, no, no, sur, no salir esta, no,、claro、esta no, cosa no, espontánea de inclusive, vuelta. Inclusive. Así que ya que le estamos pasando, también agradezcamos、eh, que nunca viene mal. A Gustavo Contreras, que es nuestro operador, a, el, a Adriana Zanca. Adriana, estás ahí. d e c í n o s chau, así nos, nos vamos felices. Pero claro que sí, que tengan muy buena noche, y nos reencontramos mañana. Gracias, Adriana, por, por, por tanto. <risa> En la producción, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino, que nos ayudaron y que son algo así como los pilares de este programa,、eh, que para que nosotros estemos acá, ellos están allá. ¿Hoy pagan la apuesta? Hoy pago la apuesta. p a g o la apuesta porque hicimos una apuesta de que Aníbal Fernández no venía y vino Aníbal, así que tengo que pagar la a p u e s t a a r g e n t i n a tiene historia, lo hacemos n Oranchar, lo, hace, lo con Santiago Varela y lo hago yo, que soy Hernán Brienza.、Eh, nos vamos. Eh, mañana, mañana tenemos un invitado muy, muy, muy cálido. Nos va a hacer cálida la, la historia reciente. ¿Por qué? Porque es Miguel Cantilo y es uno de los integrantes de Pedro y Pablo. Y vamos a hablar con él、eh, de su música.、Eh, vamos a hablar de ese dúo. Y vamos a tratar de saber cuál de los dos es quién es Pedro y quién es Pablo. ¿No? Porque ahí hay un debate frondoso, un debate que ya lleva 40 años para saber quién es quién. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con su programa Voces del Sur. Nosotros nos vamos. Ojalá volvamos. Pero si se da la cuestión de que no estamos mañana acá, fue un gustazo. ¿eh? Chau. Chau, chau.